Son Camilo Cano y Roberto Murcia. Esta es la historia cantada. Yo nunca me dejo llevar de los dichos, porque hay uno que dicen que el pañado gana gallo. nunca me deja huyer más de los dichos porque hay unos que dicen que el pues no gana gallo pero yo he visto que el doctor Castro Monsalvo se dejó derrotar de un gallo nuevecito pero yo he visto que el doctor Castro Monsalvo se dejó derrotar de un gallo nuevecito con la derrota de Pedro ik hay muchos que están alegres en el Magdalena, con la derrota de Pedro Castro Ik hay muchos que están alegres en el Magdalena, porque él tenía tiempo de estar yendo al Senado. Y todavía no quería aflojar la vriendje. porque él tenía tiempo de estar yendo al Senado. Y todavía no quería probar la rienda Y Crispin Villazón y Clemente Quintero Sienten emoción con la caída de Don Pedro Crispin Villazón y Clemente Quintero Sienten emoción con la caída de Don Pedro Pedro Castro se cayó en el magdalena, al senador le cuesta trabajo volver. Y a Pedro Castro se cayó en el Mangalena, al senador le cuesta trabajo volver. Porque me dicen que en el valle que es su tierra son raritos todos los que votan por él. Porque me dicen que en el valle que es su tierra son raritos todos los que votan por él. Castro salvo la víspera en la elección, dijo que iba a matar una vaca en el copey. Castro salvo la víspera en la elección, dijo que iba a matar una vaca en el copey. Y advirtió que si no votaban por él, que le mandaran la carne pa' prevención Y advirtió que si no votaban por él, que le mandaran la carne pa' prevención Crispin Villazón y Clemente Quintero, sienten emoción con la caída de Don Pedro Ripin Villazón y Clemente Quintero Sienten emoción con la caída de Don Pedro Hernán y David Maestre Es con cariño